Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Juro por los vientos cuando soplan y levantan polvo, por las nubes cargadas de lluvia, por las embarcaciones que navegan y por los ángeles que distribuyen entre los siervos de Allah lo que les ha sido ordenado, que lo que les ha sido prometido es cierto y que la retribución de Allah según sus acciones tendrá lugar Juro por el cielo surcado por caminos o lleno de órbitas que en verdad tienen diferentes opiniones sobre el Corán o Muhammad y que se aleja de él aquel que se ha alejado de la fe al rechazar la verdad y quienes mienten acerca del profeta y de la religión sean expulsados de la misericordia de Allah. Esos que están inmersos en la duda y en la incredulidad y viven despreocupados de la otra vida. Esos le preguntan al profeta en tono de burla: ¿Cuándo sucederá el día del juicio final? Ese día serán castigados en el fuego. Se les dirá: Sufran su castigo. Esto es lo que pedían con aprecio. En verdad, los piadosos disfrutarán de jardines y manantiales. Aceptarán con regocijo todo lo que su Señor les concederá como recompensa. Realmente, en la vida terrenal, obraron el bien. Poco era lo que dormían por las noches y mucho lo que rezaban. Y en las horas previas al amanecer, pedían perdón a Allah. Daban de sus bienes la parte que por derecho le correspondía al pobre y al indigente. Y en la tierra hay pruebas del poder de Allah para quienes creen con firmeza. Y también en ustedes. ¿Acaso no las ven? Y en el cielo tienen su provisión, la lluvia que hace que crezcan las plantas de las que se alimentan y lo que se les ha prometido el paraíso juro por el Señor del cielo y de la tierra que lo que les ha sido prometido en la otra vida es tan cierto como que pueden hablar conoces la historia de los honorables huéspedes de Abraham oh Muhammad se presentaron ante él y le dijeron la paz esté contigo él respondió la paz esté también con ustedes en verdad me son desconocidos entonces abran se dirigió con rapidez hacia su familia y regresó con un buen ternero asado lo acercó a sus huéspedes y les dijo invitándolos a degustarlo no comen pero al ver que no comían sintió miedo de ellos Le dijeron, No temas. Y le anunciaron la llegada de un hijo dotado de sabiduría, Isaac. Entonces, su mujer apareció profiriendo un grito y dándose palmadas en la cara debido a su asombro y felicidad. Y dijo, Yo, una anciana estéril, ¿tendré un hijo? Le respondieron, No. Así lo ha dicho tu señor. En verdad, él es el sabio, el omnisciente. Abraham les preguntó: ¿Cuál es el motivo principal de su visita, emisarios de Allah? Los ángeles respondieron: Hemos sido enviados a un pueblo pecador para enviar sobre ellos una lluvia de piedras de barro cocido las cuales han sido marcadas junto a tu Señor con el nombre de aquellos a quienes van dirigidas para castigar a los transgresores que han caído en la inmoralidad. Y sacamos de la ciudad para salvarlos a quienes eran creyentes. Mas solo encontramos un hogar cuyos miembros se habían sometido a Allah, la familia de Lot, con la excepción de su esposa. Dios y dejamos allí pruebas de su destrucción para que reflexionasen quienes temen el castigo doloroso de Aola. Y también hicimos de la historia de Moisés un motivo de reflexión cuando lo enviamos al faraón con pruebas evidentes. Pero este se rebeló contra la verdad junto con su ejército y dijo acerca de Moisés: No es sino un brujo o un loco. Y los castigamos a él y a su ejército, arrojándolos al mar, pues él era merecedor de toda reprobación. Y también hicimos de la historia del pueblo de Had, un motivo de reflexión, cuando enviamos sobre ellos un viento destructor, que arrasaba todo lo que encontraba a su paso. Y también hicimos de la historia del pueblo de Samud, un motivo de reflexión, cuando se les dijo que, tras matar a la camella que Ala había enviado como prueba disfruten durante un tiempo desafiaron con arrogancia las órdenes de su señor y fueron castigados pasado el plazo de 3 días por un gran estruendo que los dejó fulminados mientras observaban y no pudieron siquiera levantarse para escapar y no se salvaron del castigo y también destruimos antes al pueblo del profeta Noé realmente era un pueblo rebelde que no obedecía a Alá y con nuestro poder construimos sólidamente el cielo y lo estamos expandiendo y extendimos la tierra haciendo de ella un lugar habitable y con qué excelencia lo hicimos y creamos parejas de todas las cosas para que reflexionaran di a tu pueblo oh muhammad hujan del castigo de allah buscando refugio en él a través de la fe y las buenas acciones en verdad yo soy un claro amonestador para ustedes de su parte y no tomen otras divinidades fuera de allah en verdad yo soy un claro amonestador para ustedes de su parte del mismo modo no enviamos ningún mensajero a quienes los precedieron sin que dijeran acerca de él no es sino un brujo o un loco acaso se han transmitido esas palabras unos a otros no mas bien son todos unos grandes transgresores que exceden todo tipo de límites apártate de ellos oh muhammad pues no serás reprochado por lo que hagan una vez les has transmitido el mensaje y exhorta a los hombres mediante el corán pues la exhortación es de gran beneficio para los creyentes y no cree a los jinn y a los hombres salvo para que me adoraran No quiero de ellos sustento alguno ni que me alimenten en verdad alá es el sustentador de toda la creación el dueño de todo el poder y el más fuerte y quienes fueron injustos al rechazar la verdad recibirán su parte del castigo al igual que lo recibieron quienes actuaron como ellos no quieran pues apresurarlo que quienes hayan rechazado la verdad se guarden del día que les ha sido prometido el día de la resurrección